Domingo 7 de febrero, quinto domingo después de Epifanía. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús. Marcos 1, versículo 32. Jesús va por los pueblos visitando sinagogas y predicando a la gente de los distintos pueblos. Es viernes de noche y... Es el Shabbat, al terminar la celebración invitan a Jesús a visitar a una persona enferma y luego sigue recibiendo muchas más personas enfermas. La enfermedad en su situación más extrema, además de alejar a la persona de su trabajo, sus amigos, su familia, la lleva a perder la razón. Esa noche fue corta para Jesús, a la madrugada muy temprano Jesús sale a orar a la intemperie en el desierto. El sábado muy temprano a la mañana la gente ya lo está buscando de nuevo, esperan salud de parte de Jesús. Él les muestra la presencia de Dios en medio de sus vidas dolidas y sufridas a todas las personas por igual. La salud es comunitaria, es mucho más que un resultado normal de un estudio médico o un análisis de laboratorio. La salud es mucho más que un buen funcionamiento del organismo. Salud es encontrarle sentido a la vida tener ganas de vivir y poder vivir en paz, saber cómo manejarse para estar bien con Dios, con uno, con una y con los demás. Salud es comunión, perdón y diaconía. Jesús los anima y renueva sus vidas. La enfermedad desespera. Jesús les quita el miedo y les da seguridad. Jesús los saca de la culpa y restaura sus relaciones. Jesús desespera. Les devuelve el sentido de la vida y los invita a ponerse a disposición de los y las demás como lo hace Dios mismo. Dice el canto de Fe número 108. Esa palabra es la vida, es fuente que no se seca, agua que anima y restaura a quienes quieran beber. Una reflexión de Jorge Baisen para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.